Libro del Profeta a m ó s capítulo seis. Destrucción de Israel, versículo primero. Hay de los reposados en Sión, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a calne y mirad. Y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos. Si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros, que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novilios de en medio del engordadero. g o r j e a n al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. Abomino la grandeza de Jacoba. Y aborrezco sus palacios. Y entregaré al enemigo la ciudad. Y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa. Morirán. Y un pariente. Tomará a cada uno. Y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá, No. Y dirá a q u e l Calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará, y herirá con hendidura la casa mayor, y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamad hasta el arroyo del Araba.